En esta oportunidad vamos a conversar con el sociólogo Hugo José Suárez, quien presentó dos libros sobre sociología, uno llamado Viajar, Mirar, Narrar, y el otro Hacer Sociología Sin Darse Cuenta. Son dos textos que tienen dos eh, intenciones distintas eh, y que de alguna manera se complementan. El primero, a ver, a contar, el... Eh, sociólogo hacer sociología sin darse cuenta tiene un poco la intención de eh, mostrar cómo es que se hace de sociología como cómo es que como es que vive un sociólogo cómo es que mira un sociólogo de manera más cotidiana eh, su entorno eh, con el ojo sociológico como se dicemos en la disciplina ya eh, relativamente afinado como para observar cosas a las que te conduce la propia disciplina y ¿no? eh, la Lo que hacemos en sociología de manera más eh, eh, digamos, tradicional, lo que hacemos diariamente tiene que ver con investigaciones, con libros, con mucha escritura, con estudiantes, con clases, seminarios, conferencias. Y los que nos dedicamos especialmente a la investigación estamos normalmente metidos en eh, un gran pro, eh, proyecto de, inves, de investigación del cual van saliendo resultados muy concretos que normalmente van circulando en las, eh, los sellos editoriales académicos o las revistas científicas. Eso es a lo que nos dedicamos. Entonces, alrededor de eso yo, mi especialidad es la sociología de la religión, en cuestiones de la cultura, eh, metodologías, en fin, y publico normalmente mis libros eh, en eh, editoriales universitarias o en las revistas científicas. El, el, la intención de este libro es un poco paralela. O sea, el, el, la sociología, digamos, tiene ese, esa mirada científica Eh, pura y dura, digamos, de lo que sería el trabajo estrictamente científico, pero a la vez hay una parte de la sociología que... Eh, eh que, no, que no, no, no se la vive solamente dentro de un cubículo o en el marco de la investigación, sino como un sociólogo da vueltas por la vida ordinaria y finalmente eh, un amigo decía, se es sociólogo y se morirá sociólogo. Entonces, ¿cómo es que finalmente eh, vas mirando las cosas eh, en el entorno que es eh, similar a, ¿no? de cualquier otra persona digamos de tu medio, eh, pero ves algunas cosas distintas? Entonces, trata de mostrar eso, ¿no? De hecho, el, eh, el libro está dedicado a mi hija, mi hija Canela, que tiene eh, 14 años, entonces un poco la intención es, eh, yo parto de una, de una, rememorando a un escritor mexicano que se llama Juan Villoro, que eh, él contaba como en la escuela cuando sus hijos cuando cuando a él le preguntaban qué hacía su hacían sus padres, todos tenían una respuesta más o menos sensata. alguien era abogado, el otro era eh, médico, el otro era economista y todos más o menos sabían de qué se trataba y cuando en cambio cuando le preguntaban a él qué hace tu papá, él decía mi papá es filósofo, porque fue un filósofo eh Luis Villoro muy connotado en México. Y, eh, y entonces él decía eh, cuál era la atención del, del, del chiquito que tenía que mostrar y decir a sus pequeños compañeritos qué hacía un filósofo entonces un poco esa la idea de decir a ver mi hija que tiene en este momento 14 años cómo es que explicar y cómo le explicaría yo a mi hija y cómo eh, ella tendría que explicar qué hace un sociólogo más allá de que grandes investigaciones y libros sobre tales o cuales temas ólogo es eso finalmente es una manera de mirar que eh, está que va al cine que un día es papá que después es eh, ciudadano que está en la calle que toma un minibús y después agarras y ves el face y ves después netflix y, y en todo eso eh, hay una una mirada un filtro una manera de mirar que te permite me parece ver unas cosas y dejar de lado otras y subrayar algunas ese está escrito digamos en una, en un lenguaje que eh, muy accesible, precisamente sí. tengo también mucho la imagen de un libro que leí cuando era joven que se llama Ética para Amador que es de, de Fernando Sabater, que es el libro de filosofía del gran filósofo Sabater eh, pensando en su, en su hijo, uh -huh. eh, entonces esa es un poco la intención también de este texto, o sea mostrar la sociología para qué sirve para qué se hace a un público que no necesariamente está familiar, familiarizado con Durkheim, Beber, Marx y los grandes autores de la disciplina. ¿Y diferencia de aquellos que son casi primos de la disciplina, los antropólogos, los mismos filósofos, los periodistas, que también tienen una mirada diferente al de otras disciplinas? Correcto. Eh, es una discusión hipercompleja, digamos, eh, ¿cuál es la diferencia entre algunas disciplinas? Eh, ...unas que pueden ser más primas hermanas... ...y otras que pueden estar más distantes... Eh, ...la filosofía, digamos, tiene su propia tradición... ...y la sociología, de hecho, nace en buena medida... Eh, ...dialogando y separándose a la vez... ...de la explicación filosófica de lo social y eh, la historia tiene también su propia tradición y a la vez tiene su manera de, eh, de entender y de trabajar digamos, no sea con archivos o sea la historia la, la, la historia presente pueden haber distintas acentos eh, pero la teoría y la problemática digamos son distintas la sociología y la antropología algunas formas de sociología y algunas formas de antropología pueden ser primas hermanas muy muy cercanas a veces con divisiones eh, simplemente administrativas Eh, y en otras ocasiones algunos acentos sí se pueden de, diferenciar. Eh, yo creo que eh, cada disciplina tiene su eh, su aporte, eh, su especificidad, y creo que es bueno en términos generales que las disciplinas eh, sepan construir conocimiento a partir de su tradición, sus métodos, sus aportes. Pero a la vez eso tiene que ir directamente en diálogo en tratar de mirar digamos, nosotros los sociólogos cómo es que trabajan los historiadores, cómo es que trabajan los antropólogos y constantemente tener una sensibilidad a eh, estar abiertos a entender y a eh, intercambiar con los, las maneras de conocer de los otros colegas porque precisamente en esa complementariedad es que eh, se pueden hacer tránsitos tremendamente interesantes. ¿no? y de acuerdo a puntos muy específicos hay barreras que son hay barreras que te digo pueden ser completamente administrativas digamos formales innecesarias y hay otras barreras que pueden ser necesarias para comprender algunas u otras cosas ¿no? o sea, dependiendo de los casos de los temas de los países en fin. ¿no? ¿qué mira un sociólogo cuando viaja cuando ve el Facebook, cuando mira Netflix? ¿cuáles son esos detalles que quizás los demás no nos damos cuenta? Eh, a ver, voy a agarrar tu pregunta para saltar al segundo libro, pero primero lo que, hay un autor, eh, Bordeaux precisamente, que eh, hablaba esto del ojo sociológico y que varios ya lo, que mm, la pregunta es eh, ¿cómo es que tú estás atravesando por la vida diaria y empiezas a encontrarle sentido a cositas que para cualquier persona podría ser una banalidad, ¿no? eh, por ejemplo, hay un, un texto muy bonito de un autor francés, Kaufman, que dice, eh, voy, yo voy a estudiar la cartera de las mujeres, ¿no? la cartera, y entonces resulta que la cartera nadie se había fijado exactamente en la cartera, pero él empieza a hacer sociología, entonces lo que es hacer sociología es eso, es mirar una cartera y a partir de la cartera explicar comportamientos de género, comportamientos, eh, cuestiones, qué se lleva o no en una cartera, cuándo, quién, la mujer de clase alta, la mujer de clase media, la mujer de, de sectores populares, eh, cómo circula, eh, qué, qué, qué, qué hay ahí adentro, en fin, eh, qué estatus o imaginarios o cuestiones materiales concretas, puede ser apasionante, entonces lo que para alguien podría ser ah, tiene una cartera más, una menos, para un sociólogo puede ser fascinante eh, yo siempre les digo a mis estudiantes lo que yo quiero es que cuando ustedes terminen el curso que que llevan conmigo, digamos ahí en la UNAM eh, salgan a la calle y cuando tengan que estar en el, el trufi eh, vean cómo se comporta la gente al interior de un trufi Eh, quien entra, quien no se saluda no se saluda, se, se pega uno al otro no o que puedan ir a la sala de, del dentista y lo que puede suele ser el, la imagen de lo más aburrido que por lo cual uno puede atravesar que es finalmente estar esperando la tortura que es entrar digamos, al consultorio del dentista, sea una experiencia apasionante porque te vas a poder fijar en los detalles y cada detalle te va a decir algo o sea, por qué el dentista va a poner va a tener un determinado tipo de revistas en su sala, cómo va a estar organizada la sala, qué tipo de eh, cuadros va a tener alrededor ¿O, o si va a tener una televisión o no qué, qué canal va a poner ahí, va a haber una secretaria o no, cuál es la relación entre la secretaria y el dentista en fin y a partir de eso podría hilar más filo más, más, más fino y decir a ver cuánto gana uno o el otro cuál es la trayectoria de uno cómo se cómo se, se, se articulan unos eh, u otros eh, de los grandes dentistas los más chiquitos los que etcétera no marx tenía una idea muy importante con la que desarrolla toda su teoría del capitalismo finalmente es la teoría del valor que es eh, ver una mercancía y ver que detrás de la mercancía está el valor y eso, que parece muy abstracto digamos, es eh, fundamental porque finalmente uno ve una Coca-Cola y lo interesante es, eh, lo que te va a hacer un sociólogo es mirar la Coca-Cola pero no solo mirar la Coca-Cola, sino mirar que detrás de eso hay un, hay dinero, cómo se ha generado, qué es lo que está pasando, qué relaciones sociales están inscritas en la materialidad y ahí la vida es apasionante y me, me agarro de esto digamos, para vincular con el otro libro no el otro libro es un libro de, de un sociólogo tu servidor, eh, que en realidad recopila viajes y fotografías, ¿no? Eh, y bueno, el, el, el, yo estoy apasionado de la fotografía, digamos, viajo eh, mucho con la fotografía y eh, con la cámara en mano, y ahora que es más fácil todavía con el celular, y entonces un poco la idea es cómo es que cuando viajas... Eh, la sorpresa te lleva a mirar determinadas cosas que como sociólogo las has mirado y si no hubieras estado ahí no las hubieras visto eh, si no tendrías esa manera de mirar y entonces intento recopilar precisamente intento recopilar precisamente las eh, algunos viajes de distinta naturaleza donde hice pequeñas narraciones de eh, ...mezclando siempre con la foto... no ...mezclando siempre con la idea de la, de la fotografía... ...un poco la idea de la... ...de la eh, de mezclar la fotografía... Y la, ...y la imagen y el texto... ...tiene que ver con que... Eh, el, eh, ...son dos, dos lenguajes... ...en el fondo... ...que... Eh, ...que te van a llevar a algún lado... ...y si vos lo sabes utilizar los dos a la vez... ...mezclando el uno con el otro... Eh, se pueden complementar de manera muy muy interesante y la, la complementación de la mirada y de y de la, la, la, y de lo escrito se da precisamente a la narración por eso la idea de narrar a partir de las imágenes y a partir de... pero un poco vemos este libro lo que hace es traerse distintas eh, distintos viajes en distintos momentos y tratar de mostrarlos eh, juntarlos en una idea de el, de cómo desplazarse te abre eh, determinadas miradas, te abre cosas que ahora hay desplazamientos que pueden ser de distinta naturaleza desde los desplazamientos territoriales de ir a un lado, de ir al otro los desplazamientos eh, de clase no o sea, de subir a una clase social, bajar a la otra y eh, o los desplazamientos en la vida temporales, ¿no? o sea, tenía tantos años de... pero todo, la idea es poder mirarlos con ojos con ojos diferentes y poder registrarlos a través de la imagen y de la palabra ¿no? uh -huh. ese es ese elemento tan importante las jóvenes generaciones para hablarles de sociología para hablarles de mirar de otra manera. creo que la, la parte de lo que los eh, académicos finalmente tenemos como como los universitarios ¿no? como tarea una tarea es tratar de entender las cosas que estás haciendo y tener y ponerte en tu en tu eh, agenda alguna pregunta y desarrollarla publicar y tratar de hacer avanzar, digamos, hasta donde han avanzado las otras personas de tu propia disciplina, pero otra tarea es también compartir los hallazgos Eh, eh, tanto con colegas pero también con estudiantes no en el entendido de que la sociedad va cambiando constantemente y vas necesitando siempre que nuevas personas tengan otras miradas más frescas y distintas posibilidades de explicar lo nuevo que cada quien está viviendo entonces el, el, el sentido de la formación en ese sentido de que los jóvenes eh, sepan mirar las cosas de manera distinta ...creo que es fundamental... ...y en ese sentido creo que la sociología es muy generosa... ...porque el, el, lo que te hace es que en el mundo de los jóvenes... ...por ejemplo, el, el universo que ellos están mirando... ...tiene que ser explicado eh, a partir de lo que ellos... ...también están pudiendo observar... ...entonces hay universos en los cuales un sociólogo... ...por cuestiones generacionales, de nacionalidad... De que sea ...no va a poder llegar... ...y cuánto mejor que, eh, que si los propios eh, jóvenes te puedan contar... ...qué cosas están viendo, cómo está entonces... Eh, educar la mirada, educar el ojo eh, ed educar la mirada sociológica eh, puede ser eh, muy rico y nos puede dar como sociedad un montón de, de réditos ¿no? en el momento en el que tengamos muchos sociólogos que desde su celular, desde su casa, desde te están mostrando eh, cuestiones de que los otros no están pudiendo ver porque ellos son más jóvenes, en fin, o porque están pudiendo participar de algunos circuitos muy particulares vamos a conocernos mejor y vamos a poder ver eh, eh, saber mejor en qué sociedad estamos viviendo ¿no? uh -huh. bueno eh, como registra además de las fotografías eh, sus viajes un sociólogo a través de un diario de viaje diario de campo una reflexión posterior al mismo instante mira yo lo que hago normalmente es eh, yo trato de escribir regularmente no o sea me, me pongo de la escritura como eh, como una, una obligación eh, casi como periodista entonces escribo un diario personal donde voy poniendo todas mis eh, cosas Hoy me encontré con tal persona O no me hice, dejé de hacer eh, Conocí tal cosa, o me encontré con tal frase Con tal lectura Y eso eh, es lo que Te va dando, digamos Un poquito insumos que después los vas pudiendo Sistematizar ya en textos no eh, Y si puedes juntar eso Con la fotografía, y cuanto mejor Porque te, te va dando otros insumos Que no los habías podido ver antes Si es que tienes sensibilidad, gusto Por la estética de la imagen el, em, en viajes más, más eh, eh, puntuales, eh, de una semana, en fin, o de cosas así, el, eh, el, la sorpresa es más rápida, entonces tú vas y ese rato puedes empezar a, a decir, a ver lo que me encontré, cuando vas a una cultura distinta vas y te encuentras con algo y eso es lo que te o en viajes más largos, tu estancia y la profundidad o no de lo que estás mirando eh, varía y vas acumulando también otro tipo de reflexiones. ¿no? En todo caso, yo creo que la, la, la idea es siempre, digamos, el consejo es siempre eh, no dejar de sorprenderse por lo que uno mira y no dejar de escribir la sorpresa ¿no? y a partir de eso ir acumulando otras cosas. Este libro, en ese sentido, digamos el libro de, de, de viajar, a, de mirar, narrar, Eh, acumula un viaje al Japón, por ejemplo, que hice hace 15 años, que es ahora sí que el viaje a lo, a lo desconocido, una cultura muy ajena para mí, en todo caso, que no la conocía, hasta un viaje a Tupiza, por ejemplo. no Con, ¿Cuántos eh, lugares están en este libro? Son, si no estoy mal, ocho o viajes, creo que son ocho. Eh, está Japón, Cusco, eh, Tupiza, Chiapas, a... Eh, no. eh, Eh, a Bélgica por supuesto, no Nueva York sí y bueno entonces cada uno de esos lugares con distintas eh, particularidades, cuando fui a Cusco por ejemplo, fui por una semana y es la el conocer Cusco de una manera, un lugar tan histórico y bueno, pues que relación hay con eso que está pasando, Praga es otro otra vez cuando fui a Praga por ejemplo eh, fui justo después de, era 30 años del movimiento del 68 entonces eh, eh, fui a tratar de ver ...que había después de 68... ...estaba viviendo en Bélgica, entonces... ...que había después de 68 ahí... ...entonces la mirada trataba de mostrar eso... ...a ver qué sociedad estaba se estaba gestando... ...pero un poquito desde la foto... ...30 años después de una de las revueltas más importantes... Eh, ...allá... ...entonces... Mmm, ...cuando fui a Chiapas, por ejemplo... ...es otra, otro otro otro viaje... ...importante para mí... ...que fue eh, ir a ver el lugar... ...donde había sido la cuna del movimiento zapatista mexicano... ¿no? Entonces, el cual me, me, me, me tocó mucho cuando yo era joven, entonces ir también 15 años más tarde a, a Chiapas y ver que había estar en frente a la plaza en la cual el subcomandante Marcos en un momento dio el primer eh, discurso inaugural, pero verlo eh, una década más tarde o dos décadas más tarde eh, cuando ya el comercio había tomado de otras maneras, digamos, eh, la ciudad de San Cristóbal, en fin, eh, tiene también su, su característica. Entonces, juntar todas esas miradas de distintas naturalezas y ponerlas en un solo texto para invitar al lector a los viajes, eh, pero a, sobre todo a las miradas y los desplazamientos, a la manera de mirar uh -huh. que están en el libro. ¿no? Bueno, además de estos dos textos, ¿dónde se pueden encontrar todos esos, esos pensamientos, esos escritos que salen diariamente, si hay una página donde se lo pueda seguir? Mira, eh, bueno, estoy en, en Face eh, Hugo José Suárez eh, ahí y acepto a todo el mundo en realidad no tengo mayor rollo de hecho van a ver quienes eh, sean curiosos con el texto que parte de lo que está escrito ahí, hay por ejemplo algunos diálogos en el Face, digamos, cosas que van pasando en el Facebook y que, eh, creo que, que, que ameritan una interpretación sociológica eh, a la vez eh, de una página web que es www.hugojosesuárez.com ...que ahí nuevamente están todos mis libros y tal... ...escribo también una columna en el deber... ...cada 15 días... ...que también eh, eh, se reproduce en el internet... ...y eh, en, eh, en mi página web... ...y en, en el blog... ...en fin, en varios lugares... ...y los libros... Eh, ...tanto estos dos como algunos otros títulos... Eh, eh, ...de 3600... ...pues van a estar en las librerías... ...aquí de la ciudad de la Paz... ...y quienes estén en otro lado... ...pues en la página web lo van a, van a poder consultar. Fue Hugo José Suárez en este su espacio de los especialistas.